Pero en menos de una semana hemos cumplido con la promesa de levantar el cepo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esta promesa? Porque entendemos que levantar el cepo, levantar los cepos, levantar aquellas trabas que están frenando hace muchos años la economía, va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Esta economía que está ahogada por los cepos, en los próximos días ustedes van a ver así como levantamos las retenciones se van a eliminar los ROE, los ROA el que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los va a querer, los puede vender, nadie lo va a perseguir, esto es como funcionan las economías normales en cualquier del lugar del mundo y la lógica de ir normalizando la economía es volver a crecer y queremos volver a crecer para cumplir con ese primer eje tan importante de la campaña de Cambiemos que es ir acercándonos cada vez más a una Argentina en la que no exista la pobreza. Pobreza cero es realmente el eje de todas las medidas que nosotros vamos a ir tomando desde este Ministerio, en este edificio. Escuchábamos al nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, que anunció en conferencia de prensa al final del cepo cambiario, dijo que el que quiera comprar dólares podrá hacerlo sin restricciones, y en este discurso afirmó desconocer la cotización que va a alcanzar el dólar, que hoy abrió finalmente a 15 pesos. Ofreció, sí, un indicio del valor en 14 y pico. Ayer luego dijo que el mercado lo iba a fijar, y eso fue lo que ocurrió esta mañana en una apertura a 15. Anunció también prat -Gay, que la única limitación para las personas y las empresas con pesos disponibles para comprar moneda extranjera, será el restaurado tope mensual de 2 millones de dólares. Además, hay que recordar que prat había anunciado la eliminación de retenciones a todos los granos y carnes y la eliminación de todos los permisos para exportar e importar. Para entender un poco todo esto y qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana, estamos ya en comunicación con Mariano Feliz. Él es economista, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Centro de Estudios para el Cambio y militante del Frente Popular Darío Santiago. Jean. Mariano, buenos días. Aquí Diego te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Podrían subir un poco el retorno? No, se escucha bien. En eso estamos. Mariano, ah, cuéntanos eh, primero tu impresión acerca de esta medida de levantar el cepo cambiario. Bueno, no, digamos, la, la, el gobierno de Macri cumplió con una de las promesas de, de campaña, que era efectivamente levantar el cepo cambiario, si bien estas restricciones, digamos, al, a la compra y venta de dólares, si bien no... En ningún momento quedaba muy claro, por lo menos de parte de, de en, en la, en la campaña, cuáles van a ser las implicancias, por lo menos en el discurso del no En este sentido, bueno digamos, las, las, las dos consecuencias inmediatas de, de esta medida de liberalización de la compra y venta de divisas, la, la consecuencia inmediata más importante es a corto plazo ...el hecho de que el dólar bueno, pasa a estar en torno a los 14 pesos... ...ahí la cotización está fluctuando, se va a estar acomodando en estos días... ...pero bueno, esto implica una devaluación respecto al valor del dólar oficial anterior... ...cerca del 50%, más o menos. ¿Qué es una devaluación para nuestra vida cotidiana? Efecti una devaluación es el aumento del valor, en este caso el aumento del precio de la moneda extranjera... ...o en la contracara es la caída del precio, digamos, del valor de nuestra moneda... Y esto tiene un impacto directo, y esto es lo más importante para el conjunto de la población, es un impacto directo en los precios de todos los productos que Argentina exporta, de todos los productos que Argentina importa, y de todos aquellos productos que se fabrican en Argentina y compiten con productos importados. O sea que podemos decir que la devaluación va a tener un impacto directo en la gran mayoría de los precios de las, de las mercancías que consumimos diariamente. ¿Devaluación siempre entonces inflación? devaluación es en principio un aumento en los precios, digamos. Y el proceso inflacionario, que es el aumento sistemático y sostenido en el tiempo, depende de la, de la evolución de que va a tener de acá en adelante el valor del dólar y, eh, y después de, de otras variables que puedan ir moviéndose. Ahí siempre está esa, esa distinción. Pero en principio la devaluación efectivamente lo que hace es aumentar en, en, un, en un momento, digamos, ...los precios de la mayoría de los productos que consumimos. Uh -huh. Mariano, si uno piensa también en la quita de subsidios a la luz y el gas... ...esto desde el mes de enero en forma progresiva... ...todavía no se sabe bien el modo en el cual va a ocurrir... ...y de qué manera van a intentar seguir protegiendo... ...acompañando a las personas que tienen menos recursos... ...uno lo que ve es que si no llegan medidas de poder este, acompañar un poco... A la gran cantidad que tiene trabajos precarios, trabajo en negro y demás... Todos los anuncios hablan de un empeoramiento de la calidad de vida, digamos. Claramente, digamos, el, el objetivo de, de, de, de todas las medidas de, de política y económica que están, que están anunciando y las que están tomando progresivamente apuntan, bueno, van a tener como resultado general, digamos, un deterioro muy fuerte en el poder de compra de salarios, jubilaciones, de asignaciones universales y otras asignaciones familiares. Esto es el impacto directo que va a tener en el, en el corto plazo, digamos, seguramente el año que viene el, el poder de el consumo popular, digamos, caiga sostenidamente y esto tenga un impacto también en, el, en la actividad económica, ¿no? Cae la demanda de productos que consume en la, en la mayor parte de la población y eso afecta a la producción. Seguramente entonces... Si la economía hace 4 o 5 años que está bastante estancada, el año que viene vamos a volver a tener, como en 2014, una caída fuerte en el nivel de consumo. Hay algo también desde el punto de vista filosófico que, si se quiere, que nos interesaba charlar con vos, Mariano, porque quien pudo ahorrar un dinero ya está pensando si sale ya mismo a comprar dólares o si lo pone en un plazo fijo porque las tasas van a estar altas para que siga circulando el peso y tratando de que tenga valor. Es decir que se arma una especie de financiarización de la vida. Cada uno de nosotros se vuelve una suerte de empresa que ve cómo subsistir, ¿no? realidad, digamos, ya se, la, la economía argentina y, bueno, y la, la vida cotidiana nuestra está, está se ha ido financiarizando cada vez más, ¿no? Digamos, se ha expandido el uso de las tarjetas de crédito, el uso de la tarjeta de débito, el uso, digamos, del crédito a través de la, las financieras que hay en todas las ciudades, en todos los pueblos, digamos, de la Argentina, el digamos, a programas de, de estatales que promueven el consumo a, a crédito, o sea, que en realidad esta situación de financiarización de la vida es algo que se está consolidando y que obviamente... En esta, en esta etapa que, que se viene, esto se va a, a, a consolidar. Y esta discusión, digamos, de si conviene con los ahorros que uno pueda generarse, digamos, tener, este, conviene comprar dólares o ponerlo en un plazo fijo, es más, es, es más de, en esta línea. Claramente, como vos decías, el gobierno va a intentar, a través del uso de la tasa de interés en el sistema bancario, contener la demanda de dólares para que, no, para que el valor del dólar no, no suba excesivamente, que sería un problema mayor, digamos. Uh -huh. Ahora, por otro lado, uno piensa si todo este proceso no viene de la mano de una necesaria conflictividad social En reacción a lo que implica el golpe al bolsillo Pienso en la gente a la que le pueden recortar subsidios Como pienso en la cantidad de programas que en este tiempo generaron un traslado de recursos Que permitieron la conformación de cooperativas en barrios Más allá del balance que podemos hacer de lo que implicó esa vida subsidiada en términos políticos ¿El corte de esas líneas de financiación no van derecho a una conflictividad social? Seguramente lo, lo esperable y lo que ya uno está empezando a ver es que en el caso, sobre todo en el caso de, de, digamos, de, de trabajadores y trabajadoras que están en cooperativas vinculadas a la actividad pública, en, a donde había empezado a ver despidos, digamos, suspensión de los contratos, etcétera esto va a traer conflictividad. Y a nivel más general está claro que la devaluación y su impacto en los precios de los productos de consumo masivo va a traer niveles de conflictividad, sobre todo en principio directamente vinculado a las negociaciones paritarias que van a ser muy complejas, en estos próximos meses, digamos, ya la mayoría de los sindicatos están pidiendo bonos de fin de año para compensar antes de la, de la apertura de las próximas paritarias, compensar los aumentos de precios que ya ha habido preventivos frente a la evaluación que se venía y los que va a haber en las próximas semanas. Entonces uno esperaría que hubiera grandes niveles de conflictividad, bueno, se está discutiendo mismo ¿no? la, la unificación de la CGT, digamos, la articulación a nivel de las de grandes eh, federaciones sindicales, Así que es de esperar que este verano sea un verano de, con altos niveles de conflictividad. La dificultad es que siempre hay en este tipo de cosas, tiene que ver con que son medidas muy generales y es compleja la articulación política que conduce, digamos, a los conflictos. Una cosa es, digamos, organizar, digamos que, se, que se organicen en conflictos vinculados a cuestiones concretas muy específicas como puede ser un conjunto de cooperativistas que han sido suspendidos, digamos, despedidos. Y otra cosa es la organización colectiva en torno a un, a, a un conflicto como este que está marcado por una medida macroeconómica muy perjudicial, pero que está como en una esfera de la discusión, podemos decir, muy elevada en el Estado. Uh -huh. Mariano, ¿crees que vendrán algunos anuncios por abajo, digamos, o el macrismo se va a dedicar a gobernar para las minorías? Eh, yo creo que, digamos, en realidad lo más probable es que anuncios por abajo en el sentido de sus subsidios o apoyo a determinados sectores. Claro. Y seguro, digamos, lo, lo, lo, la cosa es lo que vos señalabas, digamos, seguramente cuando se empiecen a modificar las tarifas de servicios públicos que en principio lo van a hacer esto progresivamente porque, digamos, los cambios que están planteados son bastante radicales y esto seguramente lo planteen como una, algo más progresivo, ahí va a haber... ...alguna política de, de subsidio a, a determinados sectores de la, de la población... ...que no van a poder hacer frente a, a, al aumento de las tarifas... ...pero en general yo creo que no va a haber, digamos... ...una política muy integral de, de, de asistencia a los sectores más empobrecidos... ...hay que ver que, cuál es la política que se lleva adelante... ...y que esto no está todavía muy claro... ...que se lleva adelante en relación a la Asignación Universal por Hijo... ...y al conjunto de, de asignaciones familiares... Digamos, ...y de programas de asistencia que hay... Este, Esto me parece que la tendencia es, en función también de lo que se venía de lo que venía haciendo el gobierno anterior y de lo que plantean, por ejemplo, organismos internacionales, la, este gobierno seguramente tienda a, a sintetizar en menos programas la asistencia a la población más, más necesitada en, en programas de, digamos, de ingreso muy bajo, digamos ¿no? de, de ingreso mínimo mínimo pero me parece que va, va a ir más por ese lado que por otro tipo de medidas. Por otro lado, ahí acabo de leer una noticia que señalaba, por ejemplo, que en relación con la cuestión sindical también, que... El, el gobierno le ha cedido a, a, a, a la CGT, le la administración de fondos vinculados a las obras sociales, de manera tal que, si esto es así, es de esperar que ahí... Bueno, esto es una carta de negociación para las discusiones paritarias que se vienen en los meses futuros. O sea, te di una caja futuro, no me jodas ahora, sería... Es un poco, por lo menos, darle una caja muy importante de, de recursos, de cerca de mil millones de pesos, este, es un montón de dinero y efectivamente esto es que es una moneda de cambio a la hora de la discusión paritaria pero de todas maneras digamos, tengamos en cuenta que la discusión salarial sobre todo tiene mucho que ver con la capacidad de movilización de, la, de las bases de las bases organizadas más allá de lo que las que las, las cúpulas sindicales o las burocracias sindicales puedan querer o no querer digamos entonces ahí hay que hay que ver eso en qué medida las bases organizadas están en condiciones de, de enfrentar este este ajuste Que se viene para todos. Mariano, en los últimos 12 años también para el campo popular fueron años difíciles por la distancia o no que decidieron tener con respecto al gobierno nacional. ¿no? El kirchnerismo atravesó por el medio a todas las organizaciones en una discusión en torno a qué apoyar, qué no, a qué distancia manejarse. ¿Crees que se viene un campo popular un poco más amplio a partir del de macrismo en el gobierno, tanto en la ciudad como en provincia, como en nación? yo creo que es probable porque es más simple por eso el debate se se simpli, se ha simplificado por la radicalidad de, digamos de, de, de del gobierno que acaba de asumir así que es, es, es de esperar que sea más simple avanzar en ese sentido de todas maneras creo que va a haber dificultades que las vinculadas bueno a, la, a, a, la, a las proyecciones porque tengamos en cuenta que gran parte de la de la parte de la lucha que se viene es por un lado enfrentar el ajuste que se viene pero por otro lado tiene que ver con la, ¿Cuál va a ser la sucesión del macrismo? Y eso ya está empezando a ser parte, a pesar de que faltan cuatro años, ya está empezando a ser parte de los debates. Este, los sectores vinculados más, al, más cercanos al kirchnerismo van a tener una estrategia ligada a enfrentar al macrismo, pero en función de recuperar el poder del Estado en, en, en dos años si pueden, en, la, en las legislativas en cuatro años si no pueden hacerlo antes. Y, y eso creo que va a generar ciertas discusiones importantes a nivel del campo popular. Hasta ahora lo que se vieron fueron ciertos movimientos como espasmódicos, ¿no? Todavía un poco bajo la órbita de una especie de shock. Uno vio una convocatoria, por ejemplo, al encuentro de los pueblos. Por otro lado, eh, sectores puntuales demandando alguna cuestión para que se conserve algún derecho. Hoy una convocatoria por la ley de medios, todavía como un efecto medio groggy, ¿no? Y está, está, por eso digo, el, el, el, si algo lo, si algo consiguió el, el kirchnerismo en, en, en sus años de gobierno fue debilitar mucho la articulación del campo popular, digamos, las organizaciones están muy divididas y, y hay un, y hay niveles, y hay bajos niveles de digamos de capacidad de movilización y esto es algo que va a ser que va a tener, vamos a tener que, que recuperar en el tiempo, Porque como te decía en un, en un momento anterior. Me parece que lo, lo que va donde hay movilizaciones más claras es en relación a, a cuestiones más puntuales, como puede ser la cuestión de la ley de medios, como puede haber sido lo que sucedió con, con las declaraciones digamos, de la, la editorial de la, del, del diario La Nación hace unas semanas. Ese tipo, en este tipo de cosas es más fácil la articulación porque son, son colectivos más, más, más, más concretos, más vinculados a reivindicaciones específicas. En, en, en la lucha más general va, va a costar, pero es inevitable que ocurra una mayor articulación porque las consecuencias de las políticas económicas que está llevando adelante el macrismo van a ser muy gravosas para los intereses de las mayorías populares. y más tarde, más temprano, esa, esas consecuencias van a ser van a ser enfrentadas por el pueblo. Gracias Mariano, que tengas buen día. No, gracias a usted por el llamado. Mariano Félix, economista, investigador del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Centro de Estudios para el Cambio, también es militante del Frente Popular Darío Santillán, analizando el panorama político y económico.